Comentarte que este programa de Música también lo puedes volver a escuchar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, la misma franja horaria a partir de las 6 de la tarde en el 100.8 FM de Berriozar y Ratia, pero eso sí, en redifusión, en repetición. Y ya sabes que en cuanto concluye el programa el jueves, lo subimos a las redes sociales, más concretamente a la página que tenemos en Facebook, facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia, para que te lo puedas volver a escuchar el día que más te guste, a la hora que más te convenga. Aparte de escuchar el programa cada siete días, y aparte de poderlo escuchar cuando a ti más te convenga, también te damos a conocer las noticias más destacadas de la semana, la agenda de conciertos con sus eh, respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia. Estamos en el último jueves en del mes de junio. Si nos escuchas en Redifusión, estamos en el primer fin de semana del mes de julio. Estamos ante el último programa de Euskal Música en esta sexta temporada 2016-2017. Programa especial que nos va a llevar hasta el punto de las 10 de la noche Y es que durante estos próximos 240 minutos Te vamos a dar a conocer todo lo que ha hecho esta temporada Sexta temporada de Euskal Música en Berrio Zarirratia En el 100.8 de la FM Han sido muchos programas Han sido muchos temas Muchas entrevistas Mucha agenda de conciertos Muchas noticias Discografía de grupos Bueno, en definitiva Que te hemos dado a conocer Todo lo que ha dado de sí la música local La música de Euskal Herria, Durante estos meses Desde septiembre del 2016 Hasta este último jueves del mes de junio del 2017 Lo dicho, tenemos 240 minutos Para compartir contigo Toda la música local La música que se realiza en Euskal Herria Comenzamos el repaso a este programa especial Euskal Música final de temporada, temporada 2016-2017, programa que nos va a llevar, como te comentaba al principio del programa, hasta las 10 de la noche, 4 horas para disfrutar de todo lo que ha sonado en Euskal Música en esta temporada 2016-2017 y vamos a comenzar con la primera banda, Euskal El primer grupo que sonó en Euskal Música allá por septiembre del 2016 en el primer programa era la formación Egurra Taquito, una banda Skapung de Guipúzcoa que se creó a mediados del 2008. Después de pasar unos meses creando canciones, dieron su primer concierto en diciembre de ese mismo año. Desde entonces han actuado en un sinfín de fiestas populares, cateches, bares, festivales y conciertos solidarios por toda Euskal Herria. Es una banda con un directo potente y han publicado dos discos. Argitu Kodu en primavera del 2010 y Lurricara en verano del 2011. Ambos discos siguen una línea similar, música, ska-punk, con letras reivindicativas, aunque en el segundo disco varíen los ritmos. Muchas letras reflejan la cruda realidad que se vive en Euskal Herria. Ahora, en 2016, regresan con su tercer trabajo de estudio, Suen Chat, un disco compuesto por 10 canciones, Orkats y Y esta Verandu, esas son las dos canciones con la cual el día 22 de septiembre comenzaba la temporada 2016-2017 de Euskal Música. Zunatugu el muga eta pandera haso nunca ardentuque ir mundu senti tusiraulidi zugu estarte camerta cor me balute valute zean ere vea tu windatu y amarca da segundo sai tu carretera tu maiteo mentu workout shayatu kayte te Enbatkeska Egunero se embatarazo con todo vecino acaso estaba ya tus gozaste aquí chacorique está Augera se anerede Vea tu guindatu y ya marcada seguro cae tu meta recarto Te Gaite zen hortaz, gure ginta parte hartu Aurre erantzean ere, behartu guindartu Ia marka dazekun ero, gaitu eta ezkartu Maite ondengu duokat, saiatu gaite zen hortaz Gure ginta parte hartu. Cuando la mentira es norma para este gobierno, cuando la injusticia es un programa político de actuación, cuando la corrupción anida en las instituciones empezando por la Casa Real y terminando por muchos ayuntamientos y pasando por supuesto por el partido no el gobierno, la confrontación social es un derecho y es una obligación. cita ser denatu cavaloreazu mercatu dei turico rango co agutu excesiva y calle talanera cobici con chu agaitu oso mi Giza eskubidea gogoztapalduak Murrizketa zorrotzak, banku erreskateak Merkatu diktadura demokrazia zantzez Biru dozeak mundua suntxitu du Horai aldiak etorkizu nahi handu Bizi eredu berri bat behar du Ez es du, Está tasuna tenon el -kartasuna. Taquito y los temas Orkats y el tema Esta verandú de su tercer trabajo Discográfico, su enchat, comenzamos El 22 de septiembre del 2016 La sexta temporada de Euskal Música en Berriozar y Ratia, vamos a seguir disfrutando Con más temas que han sonado durante esta temporada Como por ejemplo, Lier Una um, banda que Pues eh, autoproduce Graba y mezcla entre julio y Agosto del 2016 Lo que es su primer trabajo discográfico Ouch, un álbum que lo compone nueve canciones que invitan a mirarse en espejos incómodos y es que el líder agita aquellas dudas y contradicciones más esenciales que invaden el interior, hablándonos de cuestiones tales como el miedo a a la libertad y la seducción del miedo al mismo tiempo. La voz seductora, sugerente y contundente de líder Hernando es sin duda uno de los mmm, sellos de identidad de esta banda. Líder Hernando protagonizó los primeros pasos de este proyecto, ya que en primavera del 2015 comenzaba a ofrecer conciertos como solista y grabó al mismo tiempo la maqueta Arraso y Guchí de Morasco en el espacio creativo Ai Sebastian Rack de Saldivia, tras varios directos acompañada únicamente por su guitarra acústica en noviembre del mismo año estrenaba la banda en el festival Esdoc a My to the Castesena. Ahora el proyecto se ha fortalecido y con la propuesta Outs Pretenden agitar, activar y remover a través de su música Nos quedamos pues con este primer larga duración para Lier El álbum Outs Y de él te extraemos los temas Lurria Negan y Maite Miña Hay que comentar que Lide e Íñigo Estuvieron en el programa de Euskal Música Aquí en Berriozar y Ratia En el segundo programa el 29 de septiembre Para hablarnos de este álbum Para hablarnos de la trayectoria musical de la banda Y para hablarnos, por supuesto, de los conciertos Música Con los temas Lurria Negan Y Maite Miña, de los temas Incluidos en el álbum debut Ouch Y de Lier Nos vamos con line Que lo forman cinco jóvenes Lo formaron cinco jóvenes En Villabona, Guipuzcoa En el año 2008 También hay que comentar Que las comparaciones nos hicieron tardar con renombrados grupos estatales, pero la versión de la canción Sure de Lord que colgaron en Youtube es la que le saupó con miles y miles de visitas. line ha editado dos discos hasta la fecha, line en 2009 y joac en 2011. Ahora regresan con el tercer trabajo discográfico que ha sido grabado, mezclado y producido por Eñao Gastañega en los estudios Gastain de Sestoa. line edita este tercer disco, titulado Chim Chimeletak y Line se ha decantado por un sonido rockero, juega con mucha intensidad y sus canciones denotan fuerza y poderío rockero en todas sus bases. Nos quedamos con este tercer larga duración para la banda Line y del álbum Chimeletak te extraemos los temas Irudiak y Máscara Den Yokoa. Una banda compuesta por Leira a la voz, Cristina la voz, Javi al bajo, John a la batería, Joseba la guitarra eléctrica y acústica y Miquel a la guitarra eléctrica Dos de los temas incluidos en este nuevo larga duración, el álbum Chimel Attack, ahí estaban sonando los temas, Irudiak y el tema más cara de Y ahora nos vamos con Zartaco Kak grupo Street Scaletta Falla que presentaba su segunda referencia Odol Berrià allá por octubre del 2014 Odol Berrià fue grabado, mezclado y masterizado por Alberto Porres En los estudios K de Inuña entre julio y agosto del 2014. Y ahora, tres años más tarde, en el año 2017, esta formación compuesta por Endika, Alaich, Arich, Ibai, Íñigo, Juan, John y Asier, regresa al panorama musical con lo que es este su nuevo larga duración, el álbum titulado Alienados. Y del él te extremos dos de los temas, Fracasado pero con Orgullo y el tema Egun Sentían. Música Metafaya, coca con su nuevo trabajo discográfico Alienados, que ya lo están presentando por toda Euskal Herria. Dos de los temas, fracasado pero con orgullo y según sentía. Y ahora nos vamos con Labrit, que le, que regresa al panorama musical esta joven Gipuzkwana de Usurbil, que desde muy pronto se involucró en el mundo de la música. Las canciones de su primer álbum, Paradiso A, del 2000, resonaron insistentemente en las radios. 18 meses más tarde fue el turno de Norie Eginso en el 2001. Después, con la maternidad, tuvo una pausa, un punto y seguido, que ahora ha hecho realidad... ...con su nuevo trabajo discográfico... ...el álbum llamado Sorchi... ...un álbum grabado en los estudios Amed y Mutricu ...en primavera y principios del verano del 2016... ...Labrit ha confeccionado un disco alegre y bailable... ...con ayuda de muchas y variadas programaciones... ...mezcladas con su emocionante y dulce voz... ...argumentos electrónicos... ...apacibilidad y relajo del sonido chill out... ...atractivas melodías de voz... ...el placer de las armonías... ...Labrit ha hecho un disco para ser gozado en calma o bailando, así que nos vamos a encontrar con una labrit diferente no nos vamos a encontrar con la labrit de su, digámoslo así, voz y guitarra con los álbumes del 2000 eh, Paradiso a y 2001 Noriegin Show sino que vuelve a la carga con música electrónica, música para bailar nos introducimos en este álbum, Sorchi, tercer trabajo para labrit y te extraemos los temas, el guía de y el tema es SIGNAN Con este programa especial, último programa De la temporada 2016-2017 Programa especial de Euskal Música Que nos va a llevar hasta el punto De las 10 de la noche para compartir Contigo todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria Y que ha dado de sí en esta temporada Sexta temporada 2016-2017 Nos vamos Hasta el norte de Nafarroa Nos vamos con la banda Escian Que posiblemente haya firmado Uno de sus discos de mayor éxito Ya que las melodías son muy valiosas Cuando la música es escrita sobre sentimientos, las probabilidades que salgan canciones sensibles son mayores. Essian, grupo de La Sacana, edita su séptimo disco y lleva de título Essian. La banda cumple 10 años este año y para ello han preparado un trabajo de nueve canciones, de las cuales 7 son de nuevo cuño, más dos versiones de las canciones Versa y Tud, Y Asin Astu, un disco peculiar Para disfrutar de la celebración De los 10 años de esta banda del norte De Nafarroa, de la sacana De Esian, nos quedamos con este álbum El nuevo trabajo discográfico de Esian Y de él te extraemos los temas Serotic y Badakita <música> Ez an Berriro lokartzea Música del Norte de Nafarroa Es Ian, nos vamos con Caso Aparte, una banda Que acaba de publicar lo que es su primer Trabajo discográfico, por supuesto Ya estuvieron por aquí, por Euskal Música En esta temporada 2016-2017 Para hablarnos de este álbum El Mundo Va Mal, nos dejaron su álbum Y lo que vamos a hacer es extraerte Dos de los temas, Marionetas Y El Mundo Va Mal Música de Nafarroa, acaso aparte con su primer larga duración, el mundo va mal y los temas marionetas y el tema cada ha titulado, el mundo va Va mal Y de caso aparte nos vamos con una banda ya legendaria en el panorama de Euskal Herria, hablamos de la formación Vendetta que después de su exitosa gira Abriendo Caminos con más de 60 conciertos por todo el estado y sus visitas a Chile y Argentina y por supuesto su potente gira internacional Kamikaze Tour 2016, Vendetta regresa con más fuerza que nunca para presentar su quinto disco Brother que vio la luz el pasado 2 de diciembre del 2016 de la mano del sello Maldito Records enfrentarse a una nueva etapa donde tendrá que defender su trabajo más elaborado con composiciones de Javier Echeverría y Peyo Reparaz habiendo realizado también este último las labores de productor Vendetta demuestra su evolución conjugando nuevas sonoridades sin perder su su esencia ska y jugando notablemente con la electrónica el álbum, voter los demás Rigue Anegan y Batasuna Música tugabe, colartugabe, hocho e namtada, isutugabe. Sta el carre qui neguindacobida i luce a marcar tu situ en pausatu de narrano. E gansterado a, tan niti gonai nun kemaleo. E tan niti Damutu gabe, itxutu gabe Harrainen antzera, amore man gabe Talkarrekin egindako barretalgarak Ematen orain dikin darra Zerua itxasuan berriz hamildegi hartan Pausatu denarranoa Egan asteradoa Eta nik ikonainu kemakalean Eta nik ikonainu kemakalean Interesante el que ha hecho Vendetta Para este nuevo trabajo discográfico Como puedes comprobar, esa esencia Ska es y pues ahora mmm, Llegan con también Electrónica, Rigan y Gan Y Batasuna, dos de los temas incluidos en, nuevo, en el nuevo trabajo discográfico Botter de esta banda de Vendetta Y de Vendetta nos vamos con una banda Como reza el nombre de este proyecto Adi, que significa atento Hay que estar atento, atento a los Futuros conciertos, atento por pasión Y atento a la música, ¿por qué? ¿Por qué? Porque este maxi CD se compone de cinco canciones del músico John Urbizu y no solo es música. Este es el primer trabajo del músico en este formato y aunque ya ha pasado varias veces por el estudio de grabación como partícipe de Bomberenea Charanga, en este trabajo se ha dejado cuerpo y alma, mente y ganas, esfuerzo e ilusión. Este trabajo es suyo, saxofonista acérrimo y alumno de las mejores escuelas de jazz. Hay que comentar que es un trabajo terapéutico, es un trabajo creado para acabar con los demonios interiores del músico de Bomberenea. Nos quedamos con este proyecto musical para este señor, para John Urbizu, el proyecto musical Adi y de te extraemos los temas cain y el tema Ilunegui. <risa> Y la música tranquila del saxofón de John Urbizu nos vamos ahora con caña, nos vamos con fuerza, nos vamos con la formación Echaya Keroak, que posiblemente se escribe de diferentes formas este nombre, sin saber cuál es el correcto, pero el primer superfan de la banda es el propio cantante y fundador Aitor Ibarra. Aguo Echayak. Echayak ha grabado la mayor parte de Naufragüak en los estudios Luberri de Basauri, con la mano izquierda del de músico y técnico Chus Lozano. El resto del material se ha registrado en los estudios Aroak. Amedemutriku. Echai Akeruak edita Naufragwak, primer disco que contiene cinco canciones. Batería y bajo componen una base rítmica que se atrinchera en la rotundidad, mientras veloces guitarras afiladas van construyendo el sonido al fin y al cabo. Ese es el componente musical con el que ha trabajado toda su vida. Aguo, de lo que se come, se cría. Eso se suele decir, ¿no? Si no, escucha dos de los temas incluidos en este primer trabajo discográfico, Naufragwak, y verás como tienen mucho, mucho que ver con su anterior eh, trayectoria con Echayac. Libre y Sarte y Batu Kadam. Dos de los temas del primer trabajo discográfico de Echayac, Heroac. <música> Seguimos con este programa especial, eh, fin de temporada de Uscal Música en Berriozar y Ratia. Y vamos ahora a repasar la música con la cual nos deleitaron las bandas solistas que se pasaron por este programa. El primero de ellos fue Eche, que venía con su nuevo trabajo de estudio titulado BC y nos deleitó con uno de los temas de este nuevo trabajo discográfico. Hay que comentar que Eche regresa al lugar donde deben estar los escenarios. Es momento de reivindicar a Iñaki después de conocer el dolor de las montañas rusas a las que te envía la vida. Las circunstancias en muy pocos años pues le llevaron a despedir a su hermano Sigur, a ser un recordado concursante del programa de Ete, el Conquistador del Fin del Mundo, a que un manager le tratara tan mal que a punto estuvo de dejar la música y a casarse y a ser padre de dos preciosos niños. Todo ello lo resume solo cuatro letras. bici que es el título del disco que eche desnuda en cada verso en cada acorde así es como vino eche a presentarnos este su nuevo trabajo discográfico nos quedamos con el tema que nos interpretó en directo Wow oh, oh, oh. oh. are pasó por los estudios de Berriozar y Ratia por el programa Buscal Música, el vocalista y guitarrista Ibai sinaga de la formación de Ilumberri Lumbier Alchatu que nos deleitó con varios temas del tercer trabajo, Egaden Indaraz Aichina, Alchatu nace en agosto del 2010 en Ilumberri Lumbier el joven trío comenzó a trabajar canciones con 11 o 12 años y Ikerarich, batería e Ibai sinaga voz y guitarra se juntaron con la madre del primero y con el objetivo de tocar en las fiestas de su calle de Lumbier prepararon unos tres temas, días después a julen A. Baurrea, bajo de la banda amigo de Ibai e Iker, le regalaron un bajo y en cuestión de días allí estaban los tres, comenzando lo que nunca hubieran imaginado el 27 de agosto del 2010 dieron su primer concierto en Tabar y comenzaron a tocar por los polos cercanos a Ilumberri Lumbier, bajo el nombre de Alchatu en 2013 grabaron un primer disco compuesto por 10 canciones con Javier Echeverría, en junio del mismo año recibieron la llamada de la discográfica GOR y comenzaron a Hacerse camino poco a poco. Viendo el éxito del disco y el buen funcionamiento del grupo el trío comienza a componer canciones nuevas y en julio del 2014 graban su segundo disco en Estudios K de la mano de Alberto Porres Este segundo disco titulado Itcha está compuesto por 15 temas rápidos y directos y en 2016 editan su tercer disco de estudio Egalen Indaraz Aichina compuesto por 11 canciones y editado bajo el sello Gord de Iruña Vamos a disfrutar de varios de los temas de nuevo trabajo discográfico que iba a Osinaga nos deleito Konzu Gitarra Halo berri baten atza Aldaketat estigatza Beldurrik ez dagoantza Egan egiteko eskaintza Elortzeko beldurreza Bauria arre Txoriak Garen indarraz haitzina e Aro berri baten atza Aldaketat estigatza Txoriak baki nia bezala, begalenin darraz haitzi nahi Txoriak baki nia bezala, begalenin tú nos vamos con la formación de Tafaya Galcha Gorriac, varios eh, de los componentes de la banda estuvieron hablando de su primer trabajo discográfico y nos deleitaron con un tema de su primer disco la formación de Tafaya ya tiene su primer trabajo discográfico en la calle bajo el nombre de Basoco Doñuac la formación Galcha Gorriac la componen Joseba la voz, Eneko al saxofón Asiel a la batería, Omar al bajo Ainchine a la guitarra y Yulen al trombón, vamos a disfrutar del tema Iraucha, el cual lo tocaron en directo aquí en el programa Euskal musika. Gagintean dago etsaiaen aurka borrokaatu behar du sistema horetan ezin bestekoa Yande asko kerritendu Begea kechita bestialdera begeira tu da irauta jende askok egiten du begiak itxita beste aldera begiratu arazoak daude eta zindetu guekidetu aian aurkaiota gure amertzak lotzen zaiatu deruaren menpe dagoen mundu batean dagoen mundu batean Mesere klaram bear kodo Ja tsasa tan esa tendote paseo que torquiz una de la vaya campo la votatzen egitera goren orkaba zaude muri esa soy pordea esta ciudad adelanto la que ta sai ai sanare ustea gwatera joanez gero era baskia izango dira Getar kezu na or eskolaboa eta La zaitez dela zen itz De la formación de Tafaya, Galcha Gorriak, nos vamos con la cantautora Irache Mugire, que ha vuelto con su segundo trabajo discográfico después de 16 años, después de su primer álbum debut, Inis Fodla. Estamos ante un trabajo bien hecho, claramente completo y de gran coherencia de principio a fin. La introducción instrumental nos abre las puertas de par en par a saborear las delicias que son las 10 canciones llenas de vivencias y sentimientos del universo personal de Irache. Bien acompañada por el bello sonido de las dos guitarras, la voz acariciante de Irache nos cuenta sus historias. En cuanto a grabación y producción, este es un trabajo producido con mucho amor. Imdache Mugire vino con su su guitarra y nos deleitó con tres de los temas de este su nuevo trabajo discográfico, los temas Ots, Amodiño y Juegos. Es de... Da. Neskata maitenik ez inbizut nirea nesteri eman Oso da zaila neskata Sortzen bituzun txutean bi bordetzea Zaila golitzaizuk ez zuri bordea Jugarrama zutuzula hojartzea. Ez megarrik erin, nere kantuekin ere oraindik otzara. Neska maiteni ez indizu nirea besteri. ta Juegas al juego sencillo de la invisibilidad. Ojalá entienda las reglas antes que me vuelva loca de tan poca formalidad. Juegas a mi despistaje por placer de despistar. cuando yo me transparento, te matizas y aterrizas en mi portal. Y tan pronto me llenas la cocina, como me aparece un beso en el sofá. Como tu cuerpo tiene mil años, como tu alma. En mis manos que te saben ya y caminan por tu mapa sin mirar Como este vuelo ya lo volamos juntos de no sé cuántas medidas atrás juegas al juego sencillo de la invisibilidad Ojalá entienda las reglas antes que me vuelva loca de tan poca formalidad. Juegas a vaporizarte por terror o por jugar. Cuando yo me he decidido y me he enganchado a mi estado más sólido y carnal. Y me quedo con el humo que has dejado que me sigue cantando por su cuenta y dejo que siempre en mi rincón nuevas canciones palabras viejas enredadas diferente para volver a nombrar mi vicio ciego a lo invisible y lo que tú te pierdes Por escapar juegas el juego sencillo de la invisibilidad ojalá entiendas las reglas antes que desaparezca y no te marcacas otra oportunidad ni ivano sinaga voz y guitarra de chattu galcha goriaak e se pasaron por los estudios para interpretarnos algunos temas en directore quicheco <música> i Pozoia senda gaiez marraztu Luman diruditen eztenak Zalera Zaren hemen Gure harkia itzaltzen Usaiatuz Zuen arazoak Gureak egin Kaera Txoiten zarete Hau ez da ziren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 Continuamos con este programa especial Especial final de temporada de Euskal Música, temporada 2016-2017 Programa especial De 6 a 10 de la noche, repasando Todo lo que ha dado sí esta temporada De Euskal Música aquí en Berriozar y Ratia En el 100.8 de la FM Después de escuchar la música en directo Que nos dejaron gente como Ibai de Alchatu O Irache Mugire, temas en acústico En directo, volvemos Con más música que ha sonado Durante esta temporada en Euskal Música nos vamos con la formación Sol Ya que isa es el nuevo trabajo del quinteto de santuchu Solte. El CD guarda en su interior nueve nuevas canciones. Al igual que en sus anteriores trabajos, Distantia, Naikoa y Eroalea, encontramos ritmos rápidos y un hardcore mezclado con otros estilos, como pueden ser el rock o el metal, junto con unas melodías que denuncian, trasladan la realidad y cuentan sus vivencias en euskera. Rips de guitarra que penetran, golpes directos de batería, cuerdas de bajos sacudidas con rabia, así como... Una voz potente y característica Nos dejan en este disco Ixá Unas canciones poderosas y con pegada Solte es una de esas bandas Que en los directos suda desde el minuto 1 Y son esas ganas, fuerzas e ilusión Las que han llevado al estudio Al escuchar el trabajo Podemos apreciar los diferentes estilos musicales Que se influyen tanto de una canción a otra Así como en un mismo tema Tras el nombre elegido para este disco Se encuentra la idea de que la banda Cumple 10 años Ixá se traduce de la euskera como X letra esta que simboliza ese décimo aniversario. En este disco el cual ha sido grabado, mezclado y masterizado en The Rock Studios de Bilbo por los técnicos Urchi y Carlos han participado diferentes personas del panorama cultural vasco. La Bertzolari o Jana Bartra ha sido quien ha escrito los textos en Arratoyekatuakyan Gorka Armendariz e Inés osinaga de las bandas Leiotikan y Gose han prestado sus voces en los temas Amechka Ratuak y Surrumbilo Triangelu Arram y Aitor D DJ Karaki, del grupo Norte Apache, se ha acercado con sus platos al estudio para intervenir en automute. Nos quedamos pues con este nuevo larga duración de solte. El álbum se hace llamar Iksan y de él extraemos los temas a Mech Karratuak y el tema Isan Saitez. Estaban sonando dos de los temas incluidos en este nuevo Larga duración de la formación Solte Que celebra su décimo aniversario Este quinteto de santuchu Del álbum que hemos extraído los temas Amech Karatuak y a tema Isan Saites Y ahora nos vamos con Oyu Isilak Que es el título del nuevo trabajo discográfico De Ibakusa, grupo de metal Alternativo de Iruña Que lanza este nuevo trabajo bajo el sello discográfico GOR, en este nuevo trabajo Encontramos 10 nuevos temas Donde la fuerza de la música acompaña Las historias desgarradoras que nos cuentan Dunak es el single adelanto Donde se aprecia la evolución de la banda En estos dos años Desde que sacaran su primer trabajo en 2014 El álbum Abustuak Segi, nos introducimos en este Segundo a larga duración para Ibakusa Y de este álbum Oyu Isilak Te extraemos los temas Durak y el tema It's Uchak". ahí estamos sonando dos de los temas incluidos en este segundo larga duración para la formación de Iruña para Ibakusa, una banda formada por Iñaki Santos a la guitarra Ander Orduna a la batería, John Indusisubiat a la guitarra, Iñaki Pulido al bajo y Silvia Yen a la voz, y de Ibakusa nos vamos con más música de Nafarroa nos vamos con el segundo trabajo discográfico para Kelly Kapowski ya que sin cumplirse dos años de lanzamiento de su primer trabajo, no se ve el final esta banda vuelve a la carga de la mano del sello GOR con Hacia Dera la su nuevo trabajo de estudio el disco consta de 7 temas y una breve introducción la grabación se ha llevado a cabo entre diciembre del 2015 y marzo del 2016 el máster del disco se ha llevado a cabo en mamía estudio por Jonan Ordica, diseño y fotografía a cargo de John Munarriz y Anne Álvarez, esta banda Kelly Kapowski, es un grupo formado en Lizarra a principios del 2012 por Aitor Sarria a la batería de programaciones Daniel Gutiérrez al bajo y a los coros, Iñaki Martin a la guitarra Ramón Ugarte a la guitarra e Íñigo García de Galdeano a la voz. Tras la salida de su primer disco, no se ve el final, la formación se embarcó en la presentación del mismo, que les llevó a telonear a los británicos Enter Shikari en Madrid, Barcelona y Bilbo. Nos quedamos con este segundo larga duración para esta banda de Lizarra, para Kelly Kapowski y del álbum hacia adelante. Te extraemos los temas, no me lo merezco y tiene que cambiar. Música yeah De la formación de Lizarra Estella, Kelly Kapowski, nos vamos con caña, nos vamos con nada más y nada menos que la banda Sociedad Alcohólica, esta banda gasteizarra que ha lanzado Sistema Antisocial, su nuevo trabajo de estudio distribuido por el sello Maldito Records y grabado entre Gardelegui Studios, Jorson Recording Studio y and Unfarm Studio en Dinamarca.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 De sociedad alcohólica, caña y fuerza con este nuevo larga duración sistema antisocial, nos vamos con Ichirren Semiak, banda de munguía que comenzó su andadura musical en 2006 y que edita el disco EH Republic, el quinto con los componentes y distintivos de SK escorado a la izquierda, ritmos alegres y bailables mezclados con textos de índole política con gran aderezo del júbilo de las fuerzas alcohólicas vitales. El disco se recrea en la familia de los ritmos colaterales del ska, ska rock, punk, rap y reggae, que le dan una homogeneidad íntegra al disco. Ichiaren Shemiak ha confiado la grabación, mezclas y producción a Iñaki Bengoa el trabajo se ha desarrollado en los estudios SOT. Hay que comentar que este nuevo trabajo discográfico tiene bastantes colaboraciones, como por ejemplo, John Zubiaga, guitarra en los temas Osoron, en Ospa, Compañera y Gran Circo Mundial Sala Strammer, guitarra acústica En Apirilear en Belcha Que Pajunquera La Triquetrisha Y Al Pandero En Apirilear en Belcha Anne Martínez voz En Apirilear en Y Rafa Rueda Guitarra En el tema Egunero Al Carregas Nos introducimos pues En este nuevo Larga duración Para esta banda Para Ichiaren Semeak Y del álbum titulado EH Republic Te extraemos los temas atera Bestial de Anne Y el tema Compañera Música Kauragordetan, algara kakarriketan Lehenengo bezarkadak, altsako baka maradak Onieto brilagun, azpalditik urrun Zuen indarra behar dugu, aurrera begiratzeko Zuen indarra behar dugu, atera Luna, eteraikarri ga tira. Militante, pal, ala y escu sabal par do griñaida cabillota inteligencia te rebeles tú intenta estuda tal y jaka tú a me ver verás tas gau compañera El gato gaito, moro cabidea, cara complice, cara librea, pure acte fija dos cementa, bikot kalakago guk borrokatzeko Injustizia eta zalpalku ce ye antutel peina baki eta bau su bat o cego pensa tu godu su no la Gaitu, horro gaitpideak, gara complice, gara libera. espera taska du compañera el cartuga y tu borgo cabideas cara Sierra en Semiak, <.A>. banda formada por Manex a la guitarra, Ivonne a la voz, Kevi al bajo, Alain a la batería e Iván al saxo. Dos de los temas incluidos en este nuevo larga duración, EH Republic, los temas que hemos escuchado, Atera Bestial, Deán y el tema, compañera. Y seguimos compartiendo contigo más música en este programa especial, final de temporada 2016-2017, y nos vamos con Maide Sabalegui, unida desde siempre al mundo de la música. En esta ocasión nos presenta su primer disco, Suei,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 Maider, y del álbum Suei, te extraemos los temas Sudaní y Amaika Secretu. Eki al detik, aizea, zerua argitxuko duen, itxaropenbeetean, itxarchori.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 El Sino de la Herida. Ambos discos les lleva a protagonizarse en los tours e incluso a formar parte del Festival Viña Rock. Marzo de este año 2017 es testigo de la publicación de su cuarto trabajo de estudio Libres, grabado y mezclado por Colibrí Díaz los Estudios R5 de Orikai. Nos introducimos pues con este cuarto trabajo discográfico para los berrizartarras bocanada y del álbum Libres te extraemos los temas Otro Mañana y me sobran dedos Música De Berriozar, Bocanada, con este nuevo, larga duración, libres, con los temas, otro mañana, y me sobran dedos. Y de Berriozar, nos vamos hasta garés Puente la Reina, ya que nos vamos con la banda Nonai, que da sus primeros pasos tras la disolución de Arrapado de Monte y sus mariachis, ya que Pachi y Roberto deciden sacar adelante un nuevo proyecto musical a los que se les unirá Patricia, Eva, Pachi, Xavi y Ain Chane. En el mes de abril del 2008 realizan su primer concierto en el Euskalgaste de Gares. En 2012 editan su primer trabajo Nonai. Un año más tarde deja la banda Eva y realizan su primer concierto del 2013 en el Festival Aversatze de Birrun. En 2014, realizan una canción para el recopilatorio Euskarazbisi Etaikashi Naidut. El segundo CD de la banda de Gares, Nonai, llegaría en 2015 bajo el nombre de Emen Gaude. En 2016, tras dejar Eva Castillo el grupo, fichen a Jaime. A principios de ese año 2017, sale a la luz el tercer disco de estudio. De este tercer álbum te extraemos los temas Besar Kaden, Irachoa y el tema Europa, Gesur Radá. Desde Gares, Puente la Reina, la formación no hay con estos temas. pesar Kaden, Irachoa y el tema Europa, que es surrada dentro de su tercer trabajo, Pistiakil, Titusten Pistiak. Y de la formación de Puente la Reina, nos vamos con el grupo navarro Alchatu, que ha grabado entre abril y agosto del 2016 lo que es su tercer trabajo de estudio, Egalen Inderaz Aichina. Alchatu nace en agosto del 2010 en Ilumberri Lumbier. El joven trío comenzó a trabajar canciones con 11-12 años, Iker e Ibai,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 El segundo disco, titulado Dicha, está compuesto por 15 temas rápidos y directos. Y un año más tarde, en 2016, editan su tercer disco de estudio, Egalen Indarras, Aichina, compuesto por 11 canciones y editado bajo el sello Gore de Iruña. Con este disco nos vamos a quedar, con el tercer eh, trabajo de la formación de Ilumberri al Chatu, Egalen Indarras, Aichina, y de él te extraemos los temas, Es Garabeldur y Berrirold. Búscanos, encuéntranos en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia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 Entramos en la recta final de este programa especial Euskal Música final de temporada Estamos contigo desde las 6 de la tarde y lo vamos a hacer hasta las 10 de la noche En esta sexta temporada se han pasado por los estudios de Berriazar grupos solistas Para presentarnos nuevos trabajos discográficos El primero de ellos fue Lier el 29 de septiembre La formación de Tafaya Zartaco estuvo el 13 de octubre 27 de octubre fue el jueves que se pasó Eche para presentarnos su nuevo trabajo discográfico Bisi El 3 de noviembre estuvo Ibai, guitarra y voz de Alchatu. El 1 de diciembre halló la rentería de Seamáis. Una semana más tarde, el 8 de diciembre estuvo en los estudios de Barriozaro y Ratia, en el programa Euskal Música, uno de los componentes de puro relajo. El 15 de diciembre la formación Caso Aparte, Galcha Gorriá, que estuvo el 6 de abril. El 20 de abril estuvieron dos de los componentes de la formación de Gares Puente la Reina, No Nay, el 4 de mayo, PLT, con motivo de la mini gira que realizaron la cantautora Irache Mugire vino a presentarnos Su segundo trabajo discográfico El 18 de mayo El 1 de junio fue el turno para los chamucos Y la última entrevista de esta temporada 2016-2017 La realizada la semana pasada A la formación Ardi Belcha El 22 de junio Con ellos nos vamos a quedar con dos de los temas Incluidos en este primer trabajo discográfico Los temas Mis Demonios Y Ardi Belcha De la caña y la fuerza de esta formación de Iruña Ardi con eh, su primer trabajo discográfico Ardi que lo he dicho, la pasada semana estuvieron por aquí por los estudios de berriozar y Ratia Para presentarlo, seguimos con más música y nos vamos ahora con música mexicana, música ranchera, ya que tenemos dos grupos. Los primeros de ellos son Los Chamucos, que recientemente publicaban su segundo larga duración, un segundo trabajo discográfico compuesto por 15 temas. Y de él te vamos a extraer dos de ellos, La Rosa Colores y el tema Bimalco Aundí. reti de su ría surestane dan agar tu sure charma fiña polita tariña besarcan sean bajo tu sure rpe y terra lo chaticha maramucho e matera es que encendida La rosa colorea en La rosa colorea en sí Su ser amerita visia su ser argía La rosa colorea en La rosa colorea en Zeran ere beste erdia hause da egia geure hartian Ta hiditut presoera mateko Neureak izateko nik bihotzean Zakonki maite zaitut neska alatzerik ez da inolaz ere Ezkaintzen bizuran musua bezarka daztuak dire La rosa kolore ziantzia Muziak La rosa kolorez jantzia Zuzeran ere tza bizia, Zuzeran argia zer urdinean La rosa kolorez jantzia La rosa kolorez jantzia Zuzeran ere beste erdia Ausetan egian eure hartian Rosa ziantzia, la rosa colorea en La rosa colorea en tia Su seranereza visia su sera argia ser urdiñean La rosa colorea en La rosa colorea en tia Su seranere besterdia auseta egiak euren hartia Ba, nauzu maitezerer nahi duzu ez bana estaban sonando dos de los temas incluidos en el segundo larga duración para la formación Los Chamucos, y de Los Chamucos nos vamos con puro relajo que por cierto, ya tienen grabado lo que es su quinto trabajo de estudio y ya tienen grabado la grabación de lo que va a ser ese concierto especial que van a dar en septiembre que ha sido grabado en Aibar y que se va a poder ver en septiembre a través del primer canal de Euskal Televista, una banda compuesta por Chuma Gayues al acordeón, voz y coros Jorge García a la guitarra voz y coros, David García al bajo voz y coros, Josu Burgueta a la trompeta y coros y Eneko Irigoyen a la trompeta y coros, este cuarto trabajo titulado Euskaraz Canta chendú, canta a euskera es lo que es hasta la fecha su nuevo trabajo discográfico de él, te extraemos dos de los temas clásicos Eperra y Aitor Menán Perra, baritutu, merebie gala Baieta birunga nye, kokar daz zi jejerba Zikere, balin basunu, gastetar su nejerba Neskatilen gogatzeko, ilo olipolli Gida e ebitia de shore lei que choría oro ayer yo spirá Bajaz eta beti Eiatza manen ianez Lili E jero hori Azken ia Мар du Adizte Li marike gherena Behitzaj presupat Nure katver zatik internetaritako v Gara jonena Azken fineak itzaki utza gara Barearen ostean batorekaitza Uda berri berririk eskuretzat Denbora kaurrera eten gabian Zineutxin izan ginean Rutinaren morro jakti urtugara Lastan alem baino lenaz kagaiteza Bai, zindakizu, ez dizuta alainoiz gezurrik Ez zareta, zaudeziu Ez inizango zaitu daraztu inoiz Aitorzen du, izan zarela ene bizitzaren ponenak Baina horren, maiti alem baino Ave Arun, villa katuta. O oh, artugabeldu gara mugaran. Mundua ayaut zaigu gainera ganiera. Maitia lem baino lenazka gaitezan. Esta ki un on dago enoverena. atezagun beste lekueta bai zindagizu ez dizuta lai inoiz gezurrik ez zareta zaudeziu ezin izango zaitu daraztu inoiz aitortzen du izan zarela ene bizitzaren honena baina horan Aitia le mbaño le nazca daiteza puro relajo concluye una nueva edición del programa de eu música en berriozar y ratia 100.8 fm hemos estado cuatro horas compartiendo todo lo que hago sí la sexta temporada desde tu programa dedicado a la música local la música que se realiza en Eu en todos sus estilos musicales concluye la sexta temporada pero recordaros que ya por el mes de septiembre estaremos de vuelta en lo que será ya la séptima temporada dar gracias a las casas discográficas y a los grupos que sin ellos por supuesto, Por supuesto, no sería posible realizar este programa. Y por supuesto, gracias a ti por estar al otro lado del 100.8 de la FM y a través de la página que tenemos en Facebook, facebook.com barra euskalmusica berriozar irratia. Una página que va a seguir activa durante todo este verano, así que todas las novedades, conciertos, festivales que nos lleguen, los iremos poniendo en la página de Facebook, facebook.com barra euskalmusica berriozar irratia. ¡Nos somos ¡Gracias! ¡Es que ricasco! Nos vamos con todo un clásico de manos de la formación Uncha. Os decimos adiós, os decimos gracias, os decimos es Esquerri Casco. Hasta la próxima temporada. ¡Feliz verano!